Oíd, mortales. ¡Wow! Salud. Terrestrialización. <ríe> Clínica. Gobierno. Negocios. Gestiones. Mm. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Oíd, mortales. noches, estamos en otro programa de oído Mortales. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, todo, todo bien? muy bien, todo bien, comenzando la semana. Un día feriado en que muchos han descansado y se están preparando, porque mañana que es martes, que en realidad parece lunes, se, a, se empieza de vuelta a trabajar. Ajá. ¿Mm? Uh -huh. En un día feriado que tiene que ver con el general José de San Martín, perdón, está comiéndome, terminándome de comer una galletita. Bueno. <ríe> Muy discreto para un día feriado comerse una galletita y nada más, ¿eh? ¿Qué va a hacer? Estos días es como que uno le dan ganas de comerse, qué sé yo, unas facturitas, unos panqueques. ¿Qué tal si hacemos un bizcochuelo de naranja? Mmm, bueno, qué rico. Bueno, bueno. Empezaste por San Martín y terminaste con un bizcochochelo de, de naranja y bueno qué va a ser algunos siempre volvemos al mismo amor <risa> Bueno un día como hoy pero de 1850 fallecía José Francisco de San Martín y por eso tenemos el feriado de hoy a propósito de su muerte Muy bien eh, y estamos siempre a través de la m690 y con la el apoyo de nuestro amigo Julio Pardo y en la operación técnica a través de www.retaguardia.com.ar con nuestra amiga Natacha Bianchi y sabes que puedes dejarnos mensajes a través de nuestro Facebook Oíd Mortales 2011 o a través de nuestro email oidmortales2011@yahoo.com.ar. Muy nuestra bien. Nuestra línea telefónica sigue siendo 35331744. Y si querés volvernos a escuchar, lo podés hacer a través de www.laretaguardia.com.ar los días martes y sábados a las 13, si no, podés también hacerlo los días eh, domingos a las 17 y si no, los jueves a las 19, creo, si no, si, no me, si, no me, si no me equivoco, porque últimamente me hago medio lío con los días, pero no, martes y sábados a la 1 de la tarde. Jueves a las 19, domingos a las 17. Bien. Y si no, a través de el Aprendiz Medios, los martes a las 19, o de otra repetidora que es la de la Red Nacional de Medios Alternativos, la rnma.org.ar, los miércoles a las 20. Muy bien. ¿Qué tenemos bien. para hoy como feriado? Tenemos dos entrevistas que hicimos en algún momento y que nos pareció eh, importante traer. Eh, una bah, En realidad una no fue una entrevista, perdón, porque si hubiera sido una entrevista hubiera sido una notición, uh -huh. pero en realidad una tiene que ver con recordar a un personaje que estuvo ahora un poco en los medios de vuelta a través de una imitación, que es este Tato Bores. Ajá. Y con Tato Bores vamos a escuchar algunos algunos eh, audios que ustedes pueden encontrarlos también en YouTube y que siempre que los escuchamos tienen actualidad. Sobre todo actualidad por lo menos en esto que nos convoca muchas veces que es el tema de salud, que realmente son súper súper interesantes porque siguen pasando, ¿no? Siguen pasando a pesar de los años que esto que esto tiene ya. Y por el otro lado bueno. también vamos a escuchar a la doctora Lorena González, ella es odontóloga y nos va a hablar también de un tema que tiene que ver con la odontología. sí? Así que es una linda entrevista que hicimos con ella y que, bueno, es una doctora o dentóloga que siempre nos apoya en distintos temas. ¿eh? Por ejemplo, cuando hablamos de fisura, por ejemplo, cuando hablamos de eh, cuando una persona fallece, el reconocimiento de esa persona a través de su dentadura o cuando hablamos de los distintos tipos de mordidas, de los problemitas que tenemos a la noche con el bruxismo. Bueno, son distintos temas que siempre la doctora González nos acompaña. Y después, como siempre, vamos a tener un poco de música a través de algunos cumpleaños como el de Moyo y el de Madonna, que tienen que ver con esta fecha. Y si llegamos a tiempo con el de Ed Mota, que no tiene nada que ver con mi familia porque mis hijos son Mota apellido, pero este Ed no sé quién es. ¿Mm? así que O sea, no sé quién es, no sé quién es, pero no creo que sepamos no es de la familia directa, pero por ahí bueno, a lo mejor buscando en el árbol genealógico, Ed, Ed. resultó ser algún tío lejano, ¿no? No, no. ¿No le decían Mr. Ed? No no. no, no. No, no sabes cómo canta. No no, ni, no. No, no. No, no, Bueno, entonces sí, si Anatacha en este día feriado le parece, hacemos un cortecito y ya podemos empezar con este programa que se llama Oíd mortales. Yeah. Mortales. ¿Querés descubrir dónde nace el tango que se escucha en todo el mundo? Del 14 al 27 de agosto vení a disfrutar Tango Buenos Aires Festival y Mundial bailarines, música y mucho más gratis en sedes de toda la ciudad Encontrá toda la programación en buenosaires.gov.ar barra festivales Buenos Aires Ciudad, en todo esta voz Centro de Acúfenos Buenos Aires Fundado por el doctor Darío royman en el año 1989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 sem sempre sou to mas eu tô tão feliz dizem que o amor atrai oh lua per iluminar as trevas fundas da paixão. Eu que rirro uh, contra o poder do amor, Caí nos pés do vencedor para ser o seu amor. Llamo a Ed Motta, en realidad se llama Eduardo Mota, Nació en Río de Janeiro un día como hoy, pero en 1971. Compositor, multiinstrumentista y cantante brasileño de soul, funk y jazz. Se lo dedicamos a nuestro amigo Matías, que parece que le gusta mucho. Yo lo descubrí, este tema se llama Samurai y me pareció que tenía una voz impresionante y nada, por eso lo, lo compartimos acá con, con todos y especialmente entonces con con Mati, ¿te parece Luis? Pero sí, seguro. Que sem nuar quis lutar contra o poder do amor, cair nos pés do vencedor para ser sempre. Seguimos en Oír Mortales Siempre por la M690 Y a través de www.m690.com larretaguardia.com.ar eh, Ayer fue 16 de agosto y esto lo traje porque me pareció muy simpático esta historia ayer 16 de agosto fue San Roque mm. yo empecé a buscar a ver quién había sido este tal San Roque de dónde salió San Roque porque yo de chiquita mi abuela me decía San te, Roque, es, San Roque que este perro no te toque no eh, no sé si yo, yo decía eso este no conocía a tu abuela yo, ¿no? Pero entonces quiere decir que era algo mucho más popular y conocido, ¿no? San Roque. No, este es San Roque, ah. San Roque, protege a este perrito, también hay una uh -huh. frase, ¿no? Este santo era un santo que se hizo famoso en el mundo de los grandes favores, aparentemente, porque hacía muchos favores a pobres y enfermos. Ahora, lo que no me no, lo que no me terminó de, de llegar es que cuál es la relación de él con los perros, ¿sí? Pero en realidad se dice que es el protector de las mascotas, de las epidemias, también es de los solteros, no sé qué tiene que ver. Y bueno, y, y de algunas otras cuestiones, pero básicamente San Roque es eh, protector de peregrinos, porque tiene que ver también con la historia de Santiago de Compostela y alguna de estas peregrinaciones. Bueno, la cosa es que ayer fue el santo de los perros, digamos, o sea, el santo que protege a los perros, ¿sí? Murió como un santo encarcelado, pagando una culpa injustamente, o sea que a todos los que pagan una culpa injustamente en la cárcel o como fuera, habría que santificarlos, ¿no? De acuerdo a estas a estas historias, ¿sí? Pero al prepararlo en el ataúd descubrieron que en su pe en su pecho tenía una señal de la cruz que su padre le había hecho de muy pequeñito y, y que estaba ahí todavía como que se, que se volvió a marcar, ¿sí? Eh, uh -huh. bueno, Así dicen, San Roque ayer fue el santo de los de perros. Los perros. ¿Sí? Por eso me parece un dato simpático, pero bueno, qué sé yo. Sí, eh, con razón los perros, viste, si mueven la cola, se ponen contentos pues o tienen un santo. Viste, tienen santo y todos los perros. Bien, y eh, después, un poquito más adelante, vamos a pasar a algún tema musical, no de San Roque, pero de alguien que cumplió años ayer también. Una piba, una piba, esta piba que se llama Madonna Luis Verónica Siccone. Mm, más como más conocida como Madonna creo que se la podemos dedicar a nuestra amiga Ernestina ¿no? que le gusta sí, mucho señor. y también a Ariel sí. que le gusta mucho y también a Franco y a Leandro que les gusta mucho Madonna pero eso lo vamos a hacer después si le parece a Nati lo que me gustaría es eh, retomar esto que habíamos hecho dicho en la presentación de hablar de un ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires en este caso íbamos a retomar el tema de Tato Bore, sí y de su... Absoluta actualidad hoy en día A pesar de que los años pasen y pasen Así que si a Nati le parece Vamos a escuchar entonces esto que habíamos preparado Sobre el ciudadano ilustre De la ciudad de Buenos Aires, Tato Bores dolencia lo trae por acá no hay ninguna dolencia, vine a conocer cómo es un hospital por dentro ah pero encantado, es mi amor bienvenido sí. al fascinante mundo de la medicina estatal ¿no? ¿Eh? con mucho gusto lo voy a acompañar a visitar el nosocomio pase por acá sí, cómo por no. No. no, la puerta es vale. bueno esta es una sala digamos general ¿no? Escúcheme, doctor, Eso, sí. ¿usted también tiene encadenado a los enfermos a las camas? No, Boris, estos no son enfermos, son médicos. No, médicos. Lo que pasa es que con lo que les garpan, si no los tenemos encadenados, se rajan, no vuelven más. ¿verdad? ¿Traumatología? A ah, la segunda puerta a la izquierda. Bueno, ¿Cómo le va, doctor? le va? dice? Los peces. Sí. Necesitamos gasa. Ah, Sí, un segundito, Bores. Espere que lo pongo Este, ahora le muestro todo. A ver, vamos ¿Así está bien o no necesitas más? No, pero alcanza. Está bien. Escúcheme. Sí. Le dio la media. Sí. ¿Qué tiene, Bores? Me la puse esta mañana. Digamos. Estamos escuchando un pedacito de... Alguien que ya seguramente muchos de ustedes reconocieron, que es Mauricio Borenstein, más conocido con su nombre artístico. Tato En este caso haciendo una visita a un hospital público y el médico que atiende supuestamente es el actor Luis no, Brandoni. Es que también por la voz es bastante sí, reconocible. ¿no? Sí, también reconocido. Y bueno, yo lo puse porque me resultó muy gracioso esto de que tenía los médicos atados, o sea, las, pensó que eran los pacientes, en teoría eran los médicos para que no se vayan. Y como todas las cosas de Tato Górez, hoy por hoy siguen teniendo vigencia, porque esto nos pasa los médicos se van, no se quedan en el hospital, se van y esto de que le piden gasa y el grandón y Brandoni se saca la media y da su media que dice, no, pero si yo mira la veo hoy o sea, está nuevita, está limpita tiene que ver con estas situaciones de insumos que también hoy por hoy vivimos o sea que sigue teniendo absoluta y total vigencia. Y algo que eh, no fue al pasar, por lo cual elegimos este trozo, digamos, de, de, de esta parte de Tato, fue que hay alguien que pasa y le pregunta, doctor, ¿dónde está traumatología? Eh, en nosotros en el servicio lo primero que hacemos cuando alguien llega al hospital es hacer una recorrida y mostrarles dónde queda cada parte del hospital porque es parte digamos uno entra un hospital y es un mundo es un laberinto dónde queda esto dónde queda el otro bueno y está bueno que si uno encuentra alguien le pueda decir dónde queda cada parte del hospital porque si no te la pasas recorriendo como loco todo el hospital y es imposible tatu gores nació en buenos aires en el año 1992 fue declarado ciudadano ilustre de la ciudad de buenos aires y nació en el año 1927 y falleció en 1996 eh, podríamos decir que fue humorista presentador de televisión eh, actor porque actuó en cine teatro también en televisión en general se lo llamó el actor cómico de la nación yo creo que también y esto recordando lo que festejamos el viernes, fue periodista, porque contaba lo que pasaba como muchos otros no se animaban a contar lo que pasaba, con humor, con, con algunas vueltas, digamos, que le pegaba, pero que todos entendían. Hizo reír a lo largo de su carrera a más de una generación y fue una figura también bastante respetada dentro del ambiente. Eh, participó en 19 películas, hizo una infinidad de ciclos en televisión Participó en obras teatrales eh, Tuvo a su lado personas que lo ayudaron a hacer lo que fue hacer Tato Bores Hubo uno de sus eh, libretistas, Julio Porter, el primero Que fue el que le creó el nombre de Tato Bores eh, Y él fue creando el personaje, el personaje de la peluca Y el personaje de la Habano Y Julio Porter fue el que le dijo que tenía que estar siempre de fraco, preparado, porque como en, en, en tantas épocas eh, que vivimos había cambios de presidentes tan veloces, él tenía que estar preparado porque en cualquier momento lo podían llegar a llamar desde la presidencia y convocarlo a algún cargo. A él lo descubren contando chistes políticos. Eh, en, en un momento en donde estaba, no sé, la gente más grande se tiene que acordar de Santos Lippesker, que era un músico. Sí. Bueno, en la despedida de soltero de Santos Lippesker, él va y cuenta unos chistes, porque él estaba trabajando como plomo. Él deja la secundaria de alrededor del tercer año y se pone a trabajar de plomo. El plomo es el que lleva los cables, el que ayuda en la radio, en la tele... Y así, contando esos chistes, lo escucha Julio Porter, que fue su primer guionista, y lo escucha también Pepe Iglesias, El Zorro. Y se da cuenta de la, digamos, del caudal que tenía Tato Bores eh, de su potencial como actor, como, como personaje en sí. Eh, en 1960, en el Canal 9, empieza en su, lo que conocemos hoy, como que nos conocimos siempre con Tato, que, su primer programa que se llamó Tato Siempre en Domingo. En ese momento los libretos eran de César Bruto, tuvo otras eh, di distintas etapas por las que fue vino de, de la tele, y tuvo distintos guionistas, uno muy conocido fue Camarota. Sí, con él empezó, sí, sí en, ese, en la época y en los 60 creo que fue y un poquito más también también y hubo sí, cómicos sí. al lado de él más que reconocidos como fidel pintos raúl ricuti eh, federico manuel peralta ramos que era un personaje que para los que somos más grandes uh -huh. interrumpía cuando tatu estaba haciendo un monólogo y recitaba algún poema o algo que nadie entendía como una cosa totalmente descolgada ¿sí? este en ese momento Eh, Carnaghi también, Carnaghi también, fue también fue alguien que estuvo él inició también junto a otras personas esto de comer en la tele ah, ¿no? te acordás cuando se a las comidas, cerraba con las comidas y se sentó con mucha gente a comer como con Raúl Alfonsín, con Antonio gasalla también en su personaje de La Maestra, con Fernando de la Rúa y tuvo de invitado tres veces al innombrable lo Ahí digo, es. a Vendes Sí, sí, sí, sí. Bueno, si le parece a Braulio, podríamos escuchar otro pedacito en otra parte de Tato Bores. Hace 30 años que vengo diciendo las misma cosas, cambian los pecadores, pero los pecados no. Los intendentes y concejales son distintos, pero las la, la cañotas son las mismas. Los ministros y funcionarios entran y salen, pero la corrupción firme. Los legisladores se renuevan, pero los bochornos siguen, los presidentes pasan, pero las calamidades quedan, lo que no cambia... Lo que no cambia es la gente del Populorium, siempre la misma y siempre jodida. Aunque yo prefiero esto que los comunicados del uno al mil. Lo que quiero decir lo que quiero decir es que, es que no puedo evitar que las cosas me suenen a repetidas. Y eso no es nada. Yo las digo, me miran, se cagan un poquitito de risa y ponen el fútbol. El problema es que esta historia de siempre lo mismo con esta manía del doble discurso entre lo que hacen y lo que dicen, es que los destinatarios del discurso, los giles, nos estamos pudiendo de que nos den el chupetín cambiado. tanto verso nos vendieron que ya no le creemos ni a los semáforos. Vos podés ir en cara por cualquier motivo. Incluso podés ir en cara sin ningún motivo. Pero por corrupto jamás. El que sí va en cara es el ladrón de gallinas. Lo que no se sabe si va en cara por chorro... O va en cara por boludo, eso es lo que no sabe. Pero el otro, el grande, el grande nunca. pilas de denuncias, montones de defraudaciones, negociados, los que vos quieras. Procesados a Carrara. Y un solo tipo en cana escuche. Uno solo. Y si alguien opina que un preso es poco, contestan los voceros que dice el gobierno dice los ilícitos denunciados están en manos de la justicia, que como todo el mundo sabe, es sacrosanta. Con lo cual... Con lo cual están convirtiendo tribunales en una especie de gran tacho de mandiva donde lleva lo que está podridito para que ahí le pongan una tapa. No sea cosa que se desparrame el olor hasta que a, algún género flete para el cinturón ecológico y lo tape ¿Me explico? Y como mientras la señora justicia no se expida, son inocentes, no importa si están imputados, procesados sospechados. Ellos siguen como funcionarios e incluso hasta pueden ser ascendidos. Y al que no le guste a quejarse a quejar, a la merda a quejarse. Pero atención, atención que esto de la crisis de los dirigentes no es solo para los políticos, también le tocan a los empresarios que para compensar el costo argentino se embolsan el beneficio argentino, que viene a ser la cantidad de guita que hacen con los peajes, las privatizaciones o las concesiones, y que no podrían hacer en ningún otro lugar de la galaxia. No importa si para eso tiene que coñar a medio gobierno, rifar a la vieja vender chorizo envenenado. Hacer guita no es lo más importante, es lo único importante. Y también le toca a los dirigentes gremiales, rascan a dos 20, a 20.000 tipos de un plumazo, ellos dicen que están analizando los cursos de acción a e seguir. Menos mal, ¿cómo cambia los muchachos? de sí por Dios que me ha dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. El malevaje extrañado, vea. En época el Alfonsín, vos mirabas torcido a un laburante, te comías un paro general de mensajes. Hoy les meten el dedo en el Tujes, les meten el dedo en el Tujes sin sacarte el guante de box y los dirigentes bajan los ojitos, suspiran un poquito y dicen está bien, vamos a ver qué hacemos. ¿Qué pasó? Y en medio de todo esto, el gran tema político del momento, la reelección. El presidente Menem, Mi gran amigo, el presidente Menem, está convencido que se quiere quedar hasta el año, seis años más, hasta el 2005, no sé hasta qué año. Algunos preguntan, ¿para qué? ¿Para qué se quiere quedar si ya vendió todo? No se sabe. Pero el problema, el problema no es que lo reelijan él y sino que el problema es que no viene solo, es como el bife de chorizo. La diferencia es que en lugar de salir con fritas, sale con amigos. Y a los amigos del presidente, a los amigos del presidente ya los conocemos. Son como los patitos, un pasito una cagadita, otro pasito otra cagadita, no importa dónde, puede ser aquí por el Paraguay como Rubén Buscapié Cardoso, o en Chile como Espinoza melo o en Alemania que no sé cómo Nosotros se llama. Nosotros acá nos Te vamos riendo, pero cambié el nombre y estamos viviendo lo mismo que nos está contando Tato. Fue en plena época sí, del gobierno de Mena. Sí, sí, es, es Mena. increíble. Eh, Tato Bores tuvo otros libretistas que yo decía, como Geno Díaz, Juan Carlos Mesa, Santiago Varela, y ter, los últimos tiempos, y bueno, él decía que otro libretista que él quería mucho era Jorge Yushe, sí. también muy conocido. En sus últimos tiempos, eh, Alejandro Borenza, en su hijo, fue el que también trabajó siendo guionista y él fue el que le agregó esto de los patines, no sé si se acuerdan, la lluvia de papelitos, los teléfonos negros o blancos, el plato de fideos y el brindis con el champán que hacía al final de sus programas. Eh, habría mucho más para hablar de Tato Bores y realmente, digamos, yo me acuerdo de sus programas y de estar todos en casa esperando eh, escucharlo y que realmente hoy por hoy yo siento que no hay nadie que... Que esté en este lugar, en este lugar en donde él estuvo. Sí, y ese humor político fundamentalmente que hacía también eh, tuvo sus consecuencias para él, porque justamente en el año 92 eh, fue censurado, y fue censurado por alguien que todavía sigue estando, eh, que es jueza todavía federal, María Romilda Servini de Cubría, que eh, había sido sancionada con una multa de 60 pesos, que era irrisoria, uh -huh. por la Corte Suprema de Justicia, eh, por eh, una opinión que, que había hecho ella, por uh -huh. un fallo. Y esa canción famosa era, la jueza Barú Budú Budía, la jueza Barú Budú Budía. Es lo más grande, <risa> es que, lo hay. Más grande que hay. Sí. ¿Por qué? Porque... Ese programa, que él iba a hacer un comentario respecto a esa multa que le hacían a María Servini de Cubría, ella se entera y hace una apelación, y por una medida de estas, como se llaman, cautelares y demás, le prohíben a Tato hacer esa, esa, en ese programa hacer ese comentario. Pero esto se, fue un boomerang para María Servini de Cubría. ¿Por qué? Porque a la semana siguiente esa esa censura fue levantada y él hizo un programa especial con muchos eh, artistas, con muchos uh -huh. hombres de la cultura uh -huh. que justamente en el cierre del programa eh, cantaban esa canción, ¿no? Sí, es Luis Alberto Spinetta, Guarana, Jorge Ginsborg, Enrique Pinti, China Suárez. Sí, era un barrio pinto de gente uh -huh. de todos los colores, pero que uh -huh estaban apoyándolo a Tato en contra de la censura y a favor de la libertad de expresión. Bien, este recuerdo fue entonces para otro ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires, Tato Bores. ¿Querés descubrir dónde nace el tango que se escucha en todo el mundo? Del 14 al 27 de agosto, venía a disfrutar Tango Buenos Aires Festival y Mundial, bailarines, música y mucho más, gratis, en sedes de toda la ciudad. Encontrá toda la programación en buenos barra festivales buenos aires ciudad en toda esta voz Xenoid. Mortales. Siempre por la M690, por www.laretaguardia.com.ar Y habíamos estado escuchando recién un tema espagueti del rock. ¿Te gustó? Espagueti del rock. Sí. ¿Te gustó? Sí. Bien. No me gusta mucho los espaguetis. ¿No? El sí. rock más o menos. Oh, pero qué aburrido pero este bueno. Luisito. Bueno. ¿Por qué? Puede ser una... La buceca del tango, por ejemplo. ¿no? Dale, buscá algún tema que tenga en que una de, algunos gustos tuyos musicales y alimenticios. En vez de la buceca de del tango, mm. la, la buceca del tango. Y este tema tuvo que ver con que hoy también tenemos otro cumpleaños, que es el de Ricardo Jorge Mollo, sí Ricardo Mollo nació por el año 1957, es un pibe también. sí Músico argentino, nació en la zona de Pergamino conocido por formar fundamentalmente dos bandas de rock nacional en una sumo donde fue guitarrista y, o, y obviamente divididos si ¿sí? para muchos es uno de los mejores músicos y compositores del rock argentino también se lo destaca como un gran virtuoso de la guitarra sí eh, bueno ha tenido algunas intervenciones Eh, en sus discos con, con otros artistas, lo hemos visto, qué sé yo, con Cerati, con León Gieco, con David Lebón, con Charlie en distintas distintos momentos, en distintas recitales, en distintas formaciones y así como, digamos, como un como un detallecito este amarillo, bueno, está casado con Natalia Oreiro, que también es una conocida actriz y uruguaya, ¿no? Así que bueno, después vamos a ver si llegamos a tiempo a escuchar otro temita más de, de mollo y si no, bueno, nada, para que ustedes sepan que si lo conocen lo pueden saludar, que hoy está cumpliendo años, ¿sí? Bien, cambiando el ángulo de la información y esto que no se dijo nunca, eh, habíamos dicho que íbamos a hablar con la doctora Lorena González, ella es odontóloga. A, ese, a, esa, a esa profesión que yo por lo menos odio, odio en lo más profundo de mi ser ir, porque tengo terror. Pero bueno, no importa. Vamos a escuchar entonces la entrevista que hicimos con la doctora Lorena González, ¿te parece? Bueno. Allá vamos. Muy bien. Seguimos en Oíd. Mortales. Y estamos en comunicación con la doctora Lorena González. Hola doctora. Hola, buenas tardes, Cristina, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por por atendernos, por comunicarte, papá, ah, por atendernos a nosotros. Nosotros no te llamamos porque la doctora Lorena González es odontóloga. ¿A vos te gustaría el dentista, Luis? No, digamos que no, pero bueno. No queda mucha <risa> alternativa, <a> ves. <risa> les tenemos es, es miedo un poco a los controversial, El odontólogo es un poco controversial. Les tenemos es una cuestión de, de cultural, ¿no? De Exactamente.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 Porque justamente como somos un equipo interdisciplinario, se apoya desde todos los puntos de vista. Psicológico, Ajá. quirúrgico, odontológico, fonaudiológico, neurológico. Eh, siempre se lo trata de estimular porque el nene tiene un coeficiente intelectual siempre normal. No Ajá. tienen un problema neurológico, como acabas de decir. Exacto. Entonces, lo que nosotros preconizamos, o sea, favorecemos, es que el psico pueda lograr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 Dejaste tanto en mi En llamas me acosté Y en lento de lento Otro crimen quedará Otro crimen quedará Sin resolverla Oído. mortales y el tema que siguió de mollo no era mollo solo sino que también estaba este Gustavo Cerati Crimen, un tema de él muy lindo también eh, bueno, creo que el programa se está terminando ya, Luisito sí, sí, ya estamos llegando al fin así que bueno esperemos que hayan pasado un lindo feriado que hayan descansado que hayan hecho todo lo que tenían ganas de hacer a veces es ordenar, a veces es descansar, a veces es hacer la nada, la nada misma. ¿Mm? Y o sea, deambular por la casa, o salir un poco, visitar amigos, hacer ese llamado de teléfono que a veces no tenemos tiempo. Y uh, para irnos habíamos prometido para nuestros Madonnas fans eh, un temita de Madonna, ¿sí? Sí. ¿sí? Esperemos que les guste el tema que elegimos para hoy. Eh, sepan que sigue ahora en un ratito el programa del doctor Alfredo Grande con inés con Irene Antinori esa casi ¿eh? sueños posibles sí y bueno si le parece a Nati eh, le agradecemos a ella por estar siempre con nosotros acá en, en www.laretaguardia.com.ar a Nati Bianchi a Julio Pardo en la M690 y escuchamos yéndonos despacito en este feriadito Hangout de Madonna. Ciao. Ciao ciao. Tanto sparp. So soli, soli. Tanto sparp. So soli, So soli, soli. Tanto So